Saludos, son las nueve en punto de la mañana, tenemos casi 16 grados de temperatura y les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este miércoles 13 de mayo. Seguimos en fase cero y hoy está previsto que la consellera de Sanidad se reúna con el presidente del Consejo, Chimo Puig, para volver a presentar esa propuesta y esperar que el Ministerio de Sanidad decida si avanzamos. Tras reunirse este martes con el ministro, la consellera calificó de positiva y aclaratoria ese encuentro y rebajó ...dejó el tono contra el gobierno central. La consellera Ana Barceló explicó que han pedido al ministerio... ...que a partir de ahora defina bien y por escrito... ...los criterios que hay que cumplir para pasar de fase. Se le preguntó a la consellera por qué el no ha pasado a la fase 1... ...y en rueda de prensa indicó como factor de la movilidad y la densidad de población, es decir, que son muchos los desplazamientos en nuestra área por lo que el riesgo de propagación de contagios es muy elevado Se le preguntó cómo se puede corregir esta medida para avanzar y la consellera contestó que la Generalitat dispone de un sistema robusto y eficaz para controlar esa movilidad de las áreas metropolitanas y el alcalde en este mismo programa de la Glorieta ayer aseguró que de ser ese uno de los factores que habría la posibilidad de limitar los desplazamientos como sea hecho en otros territorios del país. Y otro de los factores por el que gran parte de la Comunidad Valenciana no ha avanzado en la desescalada han sido evidentemente los tests ya que no se estaban haciendo a los casos sospechosos con síntomas leves. Y dudamos también que se puedan haber hecho a todos los casos con síntomas graves. Y ayer el ministro de Sanidad afirmó que el país vasco ha pasado a la fase 1 y la Comunidad Valenciana no, porque los vascos han cumplido con el requisito de detectar a tiempo el virus al disponer de test suficiente para la detección precoz, descartando que se haya debido a criterios políticos. Y Chimopuch ha vuelto a pedir transparencia al gobierno central y le reprocha que cambiaron el criterio de realizar tests a los casos sospechosos después de que la Consejería remitió sus datos al gobierno sin tener en cuenta ese criterio porque lo desconocían. El ministro de Sanidad afirmó que los criterios son públicos, los técnicos independientes y que la actitud del Gobierno es de absoluta prudencia. Reconoció que la desescalada no es ninguna carrera y que debe hacerse desde la gobernanza y con transparencia. Han advertido que hay un nuevo criterio que se va a pedir a las comunidades para poder avanzar en esa desescalada. Según el Ministerio, van a requerir información detallada para saber si las comunidades disponen ...de los recursos para detectar a tiempo el virus... ...con las pruebas serológicas. Así que día a día estaremos pendientes... ...de cómo mueve ficha este Gobierno valenciano... ...para conseguir avanzar en esa desescalada... ...porque los datos siguen siendo buenos... ...en los dos departamentos de salud de Elche... solo se detectaron un nuevo caso positivo... ...en las últimas 24 horas... ...y fue en el departamento del Vinalopó... ...y ningún fallecido. Las altas duplican ya los casos positivos... ...de toda la Comunidad Valenciana... Pero en cualquier caso, todos coinciden en señalar que es importante respetar esas normas de seguridad y advierten que de no hacerlo, de no guardar las distancias de seguridad, se tendrá que dar un paso atrás. El director de alertas y emergencias, Fernando Simón, considera que no se pueden olvidar tan rápidamente las miles de víctimas que sigue dejando este virus en el país. Además, el Ministerio plantea el uso obligatorio de mascarillas en todo el país en, y en los espacios públicos y acordó poner en cuarentena, a partir del 15 de mayo, a todos los extranjeros que lleguen a España. Pues, Tras repasar la situación en la que nos encontramos, en unos minutos lo vamos a analizar con nuestros compañeros, los periodistas, en la tertulia de los miércoles con Gaspar Macía y Pablo Serrano. Pero eso será en unos minutos. Antes comenzamos con todo un clásico del cine. remember this a kiss is still a kiss a sigh is just a sigh the fundamental things up apply as time goes by and when two lovers who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 Love songs are never out of day Hearts full of passion, jealousy, and hate Woman needs man And man must have is maid That no one can deny It's still the same old story of fight for love and glory A case of do or die The world will always welcome lovers As time goes by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 Tele Elche y Radio Marca 101.4 La Radio de Elche La Gloria con Rosmar y Pues ya estamos preparados para realizar esa tertulia con los periodistas de los miércoles y hoy tenemos con nosotros a Pedro Soriano que fue responsable de Radio Nacional de Elche en Elche y también en Alicante durante décadas. Pedro Soriano, muy buenos días. Hola, buenos días. Y también eh, disponemos eh, de nuestro contertulio habitual con Gaspar Maciá, quien estuvo décadas también al frente del diario La Verdad quien Enche y ahora publica en el diario Información su diario de confinamiento, donde nos cuenta cada, por cada fase que pasa cada semana. Gaspar Maciá, muy buenos días. Hola, buenos días, buen día. ¿En qué fase que mm, puedes encontrar ahora? Eh, ha llegado a esa fase de poder desconectar del COVID? <risa> no, no creo que sea posible desconectar del COVID, que nos invade por todos los sitios, por física y anímicamente. ¿no? Pero bueno, vamos superándolo, como todo el mundo, de la mejor manera posible. Y Pedro, ¿tú en qué fase podrías encontrarte? No, yo sigo en fase plana desde que empezó esto, vamos, me... De momento me aguanta muy bien el espíritu, por así decirlo, y lo voy llevando bastante bien. Eh, salidas las precisas y, y paseos nocturnos, y, y de momento la cosa va, va bien. Pues bien, eh, hechas las presentaciones, vamos a hablar precisamente de lo que hemos estado hablando toda la ciudad de Elche y parte de la cuña Valenciana desde el pasado viernes porque fue un jarro de agua fría auténtico el que nos cayó encima cuando desde el gobierno central se dijo que no pasábamos de fase, que no avanzábamos. Y luego hemos visto cómo eh, el gobierno valenciano pues ha reprochado al gobierno central que han cambiado los criterios, que no ha habido transparencia. En fin, hemos visto una confrontación que pensamos nosotros Eh, y y por eso a mí me gustaría que me dijerais ¿a quién creéis vosotros? ¿Quién eh quién está diciendo aquí la verdad? ¿Si el gobierno central o el gobierno valenciano? Gaspar. Bueno, es difícil darle la razón a completa a cualquiera de las partes. En, eh hay que partir de la base y no perder la perspectiva de que esto es absolutamente nuevo lo que nos ha venido encima. Y nadie tiene absolutamente ninguna certeza de nada, empezando desde la Organización Mundial de la Salud y siguiendo por los eh, organismos supranacionales tipo Unión Europea y, y luego los distintos gobiernos y no digamos nada en los regionales. ¿no? Eh, todos eh, queremos que esto pase más rápido de lo que está pasando Y, ...y hay mucha ansiedad por, por, por pasar a fases siguientes... ...que no sabemos tampoco a dónde nos llevarán... ...pero que suponemos que serán mejores que las que tenemos... ...suponemos, porque el rebrote está ahí... ...los especialistas dicen que eh, habrá puede haber uno incluso dos rebrotes... ...en eh, cuestión de pocos meses o semanas... ...y que esos van a ser más peligrosos... ...entonces... Eh, claro, ¿cuál era el paso adecuado? Había mucha gente pendiente de que pasáramos a la fase 1, se, por, se suponía que podíamos ir a tomar cerveza y cosas así. Eh, había otra mucha gente temerosa de que el paso era precipitado, o sea que no era cuestión de poner la fase 1 y todos los bares iban a llenar y todas las terrazas. Yo creo que mucha gente, incluso cuando pasemos a la fase 1, o sea cuando sea, tendrá muchos reparos de, de volver a su nueva esa nueva normalidad. ¿no? Entonces, cada uno lanza su argumento. Yo creo que hubo una precipitación por parte de la Generalitat, incluso del alcalde también, porque eh, se tenían buenos datos, según los baremos que se habían barajado desde el Ministerio, pero claro, la decisión no estaba adoptada. Entonces, se eh, lanzaron las campanas al vuelo demasiado pronto, y el resultado es que eh, más de la mitad de la comunidad se ha quedado relegada en la fase cero, pero por motivos que aún no se han aclarado del todo, pero que supongo que tendrán su base científica, porque aquí hay que recordar que impera la base, es el, el planteamiento sanitario sobre el, supuesto, sobre, el supuesto, no, sobre el planteamiento económico. En algunos casos, como vimos en la Comunidad de Madrid, su presidenta dijo que no, que para ella los argumentos económicos tenían más peso en estos momentos que los sanitarios, cuando de la Comunidad... ...que más casos sigue registrando y más muertes, ¿no? Entonces, bueno, cada uno juega en este caso, pues digamos que el presidente Puig ha tenido un, digamos, una, un plus... Del, ...de plantearse, de plantarse ante el Gobierno eh, defendiendo eh, los intereses de la comunidad... entonces, pues bueno, eso le puede dar eh, un, una un respaldo social mucho mayor que el que tenía hasta ahora... Aunque era una de las comunidades que siempre se decían que se han dicho que ha actuado de forma más más coherente ¿no? y de forma más rápida ¿no? en cualquier caso tenemos que tener mucha cautela no tenemos que pensar que el pasar a la fase 1 es ya un gran logro y que se va a acabar todo. estamos viendo como en la fase 0 salimos a pasear, hay aglomeraciones, hay grupos paseando, hay gente sin mascarilla, hablándose en la calle es decir la conciencia social que tanto se ha lavado en el confinamiento. ...yo creo que se está, está dando de, mucho que desear... ...dejando mucho que desear... En, esta, ...en este pequeño cambio de los paseos y demás... ...con que si pasamos a la fase 1... ...no sé, cómo qué, la cosa como quedará. Eso está, es evidente, pero, eh, evidente, pero también el, está, hemos asistido... Eh, ...en lo que ha ocurrido a una confrontación... ...que nos ha dejado perplejos a más de uno... Y sobre todo nos hacemos la siguiente pregunta, los ciudadanos, ¿quién está gestionando la sanidad en la Comunidad Valenciana? ¿Por qué esa guerra de informes, que si yo te he presentado los informes, que si son sobresalientes, que si hemos sacado muy buena nota, pero nos habéis suspendido? Eh, Pedro, ¿pensáis que la gestión de la Comunidad Valenciana en este nuevo capítulo ha traspasado ya las fronteras de una, una gestión Nefasta, ¿O que ha dado argumentos a la oposición para criticarlo? No, va, vamos a ver. Yo en este tema eh, voy a disquepar un poquito. Yo cargo más las tintas a, al Gobierno de Madrid, pero las cargo por una… está justificado ese, ese cargo, porque realmente el Gobierno de Madrid, al centralizar con el estado de alarma toda la, la alarma sanitaria, valga el tema… Eh, son 17 más las ciudades de cierta medida lo que está recibiendo el, el comité técnico de tal y yo creo que en ese marco puede haber imprecisiones eh, porque si no de qué eh, ese estado de productivismo de, de la comunidad valenciana de elche incluso de alicante ha eh, haciendo los preparativos para esa eh, segunda fase fase 1 que se estaban haciendo yo creo que ha habido un cruce de malos entendidos parece ser que eh, aquí de la cuestión según lo que yo tengo entendido es el tema de los PEC, los, los, los tech estos que no se, eh, no se estaban haciendo al ritmo que eh, se debían hacer quizás la comunidad valenciana tampoco entendía que ese era el, el tema más importante sino que eran las, las camas suci, las instalaciones hospitalarias el índice de contagios etcétera etcétera pero los temas pec parece ser que que, que no estaba bien bien precisado y luego se ha añadido el tema de la movilidad. Que bueno la movilidad es aquí algo es inato a la a, a nuestro territorio no la, la movilidad él sería alicante bueno pues no hay más que ir cualquier día de la semana y casi a cualquier hora para para ver entonces yo hay cargo un poco más las tintas en en la esa des pequeña descoordinación eh por por por lógica no del de, del ministerio de sanidad no yo la la gestión sanitaria pues tampoco soy soy experto, pero los índices que hemos estado dando aquí en Elche, incluso en, en lo general en la Comunidad Valenciana, pues no han sido precisamente los de Madrid y los de Cataluña teniendo teniendo núcleos urbanos de bastante importancia, ¿no? Estamos bastante por detrás de incluso de Euskadi, ¿no? De, del País Vasco, lo que pasa es que allí, bueno, ahí se dice que que ha habido una cogobernanza que bueno, ya nos la explicarán. Pero de todas maneras, también estoy de acuerdo con, con Gaspar de que esto no es jauja ya, que pasara la fase uno. Yo conozco algunos casos de algunos municipios, en concreto la región de Murcia, que ha tenido que intervenir la, la policía, porque aquello ya era pues las fiestas del pueblo, ¿no? A la hora de ir a los bares y demás, y claro, si vamos a volver a eso, pues vamos a volver a lo que nadie quiere volver, ¿no? Que es a un rebrote de la pandemia. Por lo tanto, ya digo que que sí, que, que yo creo que dentro de lo que cabe aquí estaban haciendo las cosas yo creo que bien, que esa esa novedad de, de gestionar todo esto pues ha ocasionado diferentes interpretaciones y el ministerio a última hora el viernes pasado pues dijo aquí se abre esto y se cierra lo otro y y, y así así Claro, por lo que estáis diciendo, eh, coincidís en la gran mayoría eh, de los periodistas que aquí no ha habido eh, información clara y ha habido cierto ocultismo en los criterios, sobre todo en los criterios. Es que aquí se baraja todo, es decir, eh, de, desde la movilidad, la capacidad de, de los PCR, los datos que, se ha, que ha habido. Es decir ahí en un, un conglomerado de multiversal de diversos marcadores que los expertos eh, pues bueno analizan y toman sus decisiones. este aquí todo el mundo tendremos aquí como los entrenadores del fútbol porque todos los españoles les son entrenadores, somos entrenadores de fútbol. aquí todos somos virólogos, expertos en epidemia y en gobernanza por supuesto todo el mundo tiene su opinión al respecto de lo que habría hecho de lo que hay que hacer. Pero claro lo que hay que hacer tiene sus consecuencias y, y no es lo mismo lo que decide uno en casa de salir a la calle sin mascarilla o de salir con la, quedar con los amigos y pasear que bueno que afortunadamente el índice de contagio de en nuestra zona pues es de los más bajos de españa y eso pues bueno da un margen pero en otros sitios como en Madrid esa misma operación puede resultar en un rebrote epidémico de una simple salida a la calle en grupo sin mascarilla, por ejemplo. Entonces, lo, ese nivel tiene repercusión, pues imaginemos, o, o lo que es a nivel del gobierno central, que cualquier decisión afecta a todo el, a todo el Estado. Entonces, al final, eh, los expertos… Yo no creo que el gobierno haya buscado a los peores expertos de España, teniendo a su disposición a todas las universidades y a todos los investigadores, hayan buscado a los peores expertos para eh, hacer una mamarrachada de desestalada Vamos, no me cabe en la cabeza. Entonces, se supone que hay buena fe entre los expertos. Lo que puede ser es que, indudablemente, hay comunidades en las que juegan de una manera y otras juegan de otra a nivel de, de de político. El País Vasco se dice que, claro, que ha vendido… Sánchez le ha dado más libertad de movimiento a cambio del apoyo en el Congreso y tal. Pero, bueno, el País Vasco luego, dentro de la fase 1, ha reducido las posibilidades de reuniones de grupos de 10 y tal, o sea, que ha aplicado un no un 1, sino un 0,7, digamos, ¿no? Entonces, en ese aspecto eh hay que hay que si tenemos que fiarnos de la buena fe de los expertos, que muchas veces los, sus designios, como el de los dioses en la antigua Grecia, no están muy claros. Debe, debemos exigir que estén claros para saber a qué atendernos. Pero, en cualquier caso, hay que pensar que pasar una semana más, en, en digamos, en este régimen de, de semilibertad, pues eh, tampoco una mala decisión, excepto, lógicamente, para los comercios que están intentando eh, recuperarse. Pero, buscando en el aspecto sanitario, eh, no está mal quedarse unos días más en casa, eh, sobre todo después de lo que hemos visto en otros sitios. ¿no? En cualquier caso… Creo que sí que deberían estar claros los marcadores, cómo se puntúa cada cosa y, de hecho, es una de las cosas que peor ha hecho el Gobierno en estos casos, no saber que la, las comunidades de la que atenerse. Pero yo creo que lo han hecho también porque hay cierta discrecionalidad dependiendo de factores eh, que no siempre se pueden cuantificar ¿no? a la hora de decidir quién pasa y quién no pasa. Ahora también hay que pensar si la propuesta de Chimo Puig, de que fuese por áreas de salud no no lo ha perjudicado, porque a lo mejor si hubiésemos entrado toda la provincia de Alicante, igual estaría toda la provincia en la fase 1, que es lo que ha pasado en otros sitios. Entonces, pues bueno, son decisiones que se toman y que no sabemos realmente si son para bien o para mal. Y hay que, bueno, insisto, hay que llevar mucha precaución y pensar que al quedarse una semana más en, en casa sin pasar de fase no es malo. No es malo, ahora me dirán los que tienen negocio, hombre, no será malo para ti, para mí sí. Pero bueno, pero no es malo en el sentido de que, se, eh, de que son preservamos la salud por encima de, de otros criterios, ¿no? Sí, pero la economía, ¿no pensáis vosotros que está ahogándose demasiado, Pedro? Sí, no, claro, claro, vamos a ver, la economía tiene una parte abierta, que no es la industria, pero en una zona como la que como la que nos encontramos, pues el sector terciario, pues, Y hostelería eh comercio y demás, pues claro lo, lo, lo pues fíjate tienen la peada prácticamente la ano paseaba por el centro delche, claro cita previa, pero es que la cita previa es algo tan que no estamos acostumbrados a decir voy a un comercio de cita previa, yo la mayoría de las compras que hago es que paso por la calle, voy por paseados por la calle, me paro en el escaparate y digo, anda mira qué bonito días. O, o mira, resulta que me, me, me acabo de acordar que de eso me hace falta y entro y me compro unos no sé, zapatos o una camisa, lo que sea, ¿no? Y claro, la la la economía se está resistiendo bastante, bastante ya nosotros las empresas, los autónomos, sino también los trabajadores de de esos sectores que que son bastantes y esto va a costar mucho va a costar mucho levantarlo, eso eso está claro. Yo tengo fe en que bueno, pues aquí somos una tierra de de jabatos de, de emprendedores que, que vamos que saldremos ¿no? a pesar de todas las to, todos los mazazos y, y todas las losas que están cayendo sobre estos negocios ¿no? sobre este gran sector de la economía de, de, de la zona en fin que, decir, va, va Todos han decidido que los criterios que se han barajado son técnicos y no políticos, pero la oposición eh, con el irigai que hay en estos momentos que el gobierno de Sánchez no va a tener los apoyos suficientes para conseguir prorrogar el estado de alarma, eh, pues, eh, hay, mucha, hay muchos partidos políticos que ya eh, están apuntando al gobierno central de que el haber permitido al País Vasco y no a la Comunidad Valenciana avanzar de puede ser precisamente para asegurarse Esos apoyos. Vosotros consideráis evidentemente la confrontación que ha habido eh, del presidente del Consejo con el Gobierno Central. Parece que también ha, ha vuelto otra vez a emerger esa división interna que hay en el PSPB. Porque ya hay mmm, voces críticas contra el presidente Chimo Puig por haber abierto esa brecha polémica en pleno COVID-19. Gaspar. Bueno, eh, el presidente actúa en defensa de los intereses de los valencianos en ese en este caso. Eh, es raro ver a un presidente y además de un varón del Partido Socialista eh en esa situación, pero bueno, en otras en otras otras veces hemos tenido casos en en Aragón y en sitios así que que que se han plantado ante temas como trasvase y demás, ¿no? Entonces, pues bueno, no está mal que, que, que defiendan los intereses de los gobernantes por encima de los de los partidos. Eh, en cualquier caso, si eso da como resultado una, una mejora de las condiciones y del trato que se le da a la Comunidad Valenciana, pues por ejemplo, parece que en el reparto de, de dinero ahora para, para las comunidades, a fondo perdido, pues en la última revisión que ha habido, que anunció la ministra de Hacienda ayer, va a favorecer más a la comunidad valenciana que hay que recordar que es la peor financiada de, de toda España no sigue siendo la 20 o 30 años después, entonces pues bueno no está bien que se dé de, de vez en cuando un puñetazo en la mesa, que luego no queda porque estamos viendo como no queda mucho en el sentido de que hoy por ejemplo ya, ayer la consellera ya empezó a sacar leña del fuego que bueno, que ya se ha hablado con el ministro y tal, y ya vamos a ver y no sé qué pero bueno, hay que mantener un poco las posiciones Eh, yo creo que al final el tema político juega en este aspecto, porque estamos hablando de que cada uno defiende sus intereses. Entonces, en estos momentos, pues, las personas más de las más sensatas que hay gobernando en, en este país son los del PNV, en el, sensato, en el sentido de que van a la suya, pero negocian, cosa que ya otros partidos, por ejemplo, en Cataluña se ha quedado sin ningún partido capaz de hacer ese papel que tradicionalmente ha hecho Convergencia, ¿no? Y los bajos pues negocian y presentan sus propuestas y, y el Gobierno por pues acepta. Entonces, lo que quería hacer otra autonomía es presentar y actuar en la misma manera y ser responsables de su cogobernanza en ese sentido. Entonces, el tema político está presente porque es, es, es inundable, igual que el PP ataca desde Andalucía, desde Madrid, como todos veíamos una barbaridad que Madrid pasara de fase pues de, y la presidenta incluida, de momento la presidenta dijo que sí, que iban a pasar. ¿Por qué? Pues porque también tenían ahí una punta de lanza, pues sabían que iban a decirle que no y ya pues eh, tendrían eh, pólvora para atacar al gobierno y para decirle que le ha salido mal la, la partida en el sentido de que no solo ha sido Andalucía y... Y, y madrid sino que la comunidad valenciana gobernada por socialistas y por compromiso pues se ha metido también ahí bueno y con, con podemos o se se ha metido ahí también entonces por el pues, legal desbaratado diciendo que era una cuestión política porque si no que se hubiese quedado solo los vascos y los y el pp así en esa, en esa batalla ¿no? No, eh, pero bueno la cuestión está en que políticamente la cosa va peor mientras que la la pandemia parece que va mejor, políticamente eh, va a ir a peor y hoy tendremos otra prueba más de lo que es la batalla campal esta de la oposición, descalificaciones ya zafias y, y el, con términos ya que exceden el debate meramente político y que eso yo creo que ca causa mucha desazón entre la población. Pedro, eh, ¿piensas tú también en que hay factores políticos que se han tenido en cuenta? Eh, Gaspar también ha apuntado el siguiente, y es que eh, la Comunidad Valenciana no ha pasado en bloque para maquillar precisamente o para equilibrar el rechazo a dos comunidades de, gobernadas por el Partido Popular. Esa respuesta la, la tuvimos todos cuando cuando nos cayó el jarro del agua fría. Y evidentemente, Chimo Puz y Pedro Sánchez, está claro que no han compartido habitación en ningún... En ningún momento y que eh, eh, igual que Carlos González vamos eh, con, con alejajandro Soler, o sea ahí nada más que había que ver las declaraciones del lunes de uno y de otro, Carlos González estaba que se subía por las paredes y Alejandro Soler por pues, restando importancia un poco y sacando la cara por por los técnicos del cu del... de manera yo creo eh, en el fondo que que quiero creer que el factor técnico, que el factor sanitario es el que el que está por debajo mal explicado, mal con poca transparencia, con poca claridad posiblemente, con improvisación. Con improvisación pues está improvisando desde que todo esto empezó y además se nota. Ahora el gobierno va a pedir una prórroga del estado de alarma de un mes, antes lo estaba haciendo por periodos de 15 días. Aquí se ve que se improvisa. Pero claro, a ver, tienes el humano que se pone a dirigir un Estado asolado por la pandemia con esta, con más de 20.000 muertos, y, y, y lo hace todo bien ya la primera. No, ni mi cuñado tampoco lo hace, ¿verdad? Pues ya está. Y luego, yo lo que sí quería hacer, sobre el tema de la oposición, yo que sí quería hacer un llamamiento que ayer vía a Pablo Casado, y hoy posiblemente a partir de las 10 en el Congreso lo vamos a volver a oír, diciendo que él va a votar que no a la a la prórroga del estado de alarma. Bien, va, está en su derecho como partido de la oposición y como eh, representante del grupo mayoritario en el Congreso. Ahora bien, lo que no le he escuchado todavía decir a Pablo Casado es que, que él piensa, cuando se levante el estado de alarma, qué es lo que está reteniendo la movilidad de los españoles. Es decir, aquí ninguna comunidad autónoma y ningún ayuntamiento, gracias a Dios, tienen potestad mmm, coercitiva para impedir que un ciudadano se descase por todo el ancho y largo del, del Estado a su libre albedrío si no estamos sujetos a un Estado, digamos, de, de excepción, que es el Estado de Alarma, regulado por la Constitución y por una ley orgánica que se, que se legislo después. Él dice, no al Estado de Alarma porque esto lo está usando el Gobierno de Taldezio. Pero bueno, ¿qué alternativas tienes para que cuando se levante el Estado de Alarma la gente, no, bueno, ya has visto con estado de alarma y con fase cero lo que hacemos, se vaya de un lado para otro, los madrileños salgan, los catalanes, los barceloneses también, y a los 15 días tengamos el virus hasta en la coronilla. O sea, esa, esa alternativa todavía no la conozco. A mí tampoco me gusta el estado de alarma, qué narices. Yo ahora mismo estaría, pues no sé, pues, posiblemente dándome un garbeo por Madrid, viendo a mi hija que, que, que vive allí, etcétera, etcétera. Pero es, es que el tema no es, no es ninguna broma, ¿no? O sea, es que lo que estamos pasando no es ninguna broma. Entonces, a mí me gustaría que todos que dicen no al estado de alarma, ofrezcan una solución, porque el otro día dijo que hay leyes sanitarias que... No, no, explíqueme usted, ley, publicación en el BOE y artículo que pueda aceptar la movilidad porque si no aceptamos la movilidad el virus va a acampar por sus respetos Pues muchísimas gracias Pedro Soriano y Gaspar Maciano hay tiempo para más y esperemos que pronto avancemos pero eso sí con mucho sentido común Gracias Gaspar Bien, Hasta la próxima Gracias Pedro es Un placer, gracias Rosmaria 101.4 Teleelch Radio Marca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 Cuando un gesto tan simple como lavarse las manos no es posible para algunos, se demuestra que no todos somos igual de vulnerables frente al coronavirus. Ayúdanos a paliar las consecuencias de la pandemia entre los más desfavorecidos del planeta. Que tu solidaridad no se pare en nuestras fronteras. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org barra emergencia coronavirus y colabora. ¿Por qué elegir Restaurante Martino?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 descubre las promociones que hemos preparado para ti en nuestra tienda online utiliza el código descuento YO COMPRO EN ELCHE y obtendrás un 15% de descuento adicional te esperamos en tienda motosmarin.com ánimo y prepárate que queda poco para que esto acabe, motosmarine Tele elche Radio Marca, 101.4 la radio de Elche La Glorieta con Rosmar Alonso. Pues cuando son las 9 y 39 minutos de la mañana y tenemos 17 grados de temperatura, vamos a abrir nuestro rincón de la cultura. Por fin, contamos como es habitual con nuestro compañero Antonio Bazán. Y es que te echo de menos, Antonio. Llevamos varios días sin tu y voz. Y a ti. <risas> y es que... Esto... Cosas van cambiando, pero bueno, hay días que se puede y días que no se puede y lo que hacemos es disfrutarlo cuando sí que podemos. Pues Antonio Bazán es el responsable de que se despierte cada mañana usted con las noticias de la actualidad porque él es el que nos trae todos los días el programa Elche Bon Día y tiene hueco para venir a La Glorieta para hablar de cultura, pero hoy eh, me gustaría que me hablaras también de la historia porque las noticias que das en el Elche Bon Día Vamos a retroceder más de un siglo, pero nos quedamos en Elche. Porque me gustaría que me hablaras de un alcalde, de Jaime Bretons Pastor. Sí, y lo hago haciendo referencia a la pandemia de 1890, precisamente. Porque a lo largo de la historia, los seres humanos hemos sufrido pandemias y crisis sanitarias que han sacudido y destrozado nuestra manera de vivir y de relacionarnos. Después de la invasión de este virus, del coronavirus, del COVID-19, evidentemente, no sé si no volveremos a ser los mismos, pero va a haber muchas diferencias. Como nuestro misteri. Nuestro misteri también lo padeció Y en muchos momentos, en aquel 1890, pues también ocurrió. Por la pandemia de la gripe rusa, que le llamaron. El alcalde de la época, Jaime Brotons Pastor, en un documento titulado Ilicitanos, y fechado el 16 de octubre de 1890, anunciaba que las fiestas que no se habían podido celebrar en el mes de agosto, pasaban al mes de noviembre, precisamente a los días 28, 29 y 30 de noviembre. No me digas que no te suena lo que está ocurriendo ahora. Totalmente, es un calco. Decía en ese eh, manifiesto el alcalde Ilicitano en aquel momento Jaime Protransportos. Vas Paso a leer re, vas sí, a leer sí, el, el edicto, ¿no? sí. que realizó. Las circunstancias sanitarias, porque esta provincia ha atravesado en los últimos meses impidieron que el día 15 de agosto siempre fausto y memorable para nosotros festejáramos a nuestra mantísima patrona con la función religiosa que anualmente la dedicamos y como por fortuna desapareció el estado que justificaba tan previsora medida el municipio que tengo el honor de presidir considera llegado el momento de ocuparse del asunto. Y ocuparse del asunto era proclamar que los días 28, 29 y 30 del mes de noviembre de aquel 1890 tuvo lugar el misterio. Precisamente Jaime Brotóns, pastor, era tatarabuelo de José Manuel Guinot y también bisabuelo de Carmen Pascual Brotons. Pues tenemos que dar las gracias a María Ángeles Sánchez, eh, periodista, escritora y fotógrafa eh, por habernos eh, ofrecido este edicto histórico, esta fecha, y por supuesto tenemos que dar las gracias pues a José Manuel Guinot y a su madre, Carmen Pascual Protons, por darnos a conocer la figura de este alcalde. José Manuel Guinot, muy buenos días. Hola, buenos días. Vienes, por tanto, de una familia muy comprometida con esta ciudad, como lo estás tú, porque desde bien pequeño has pertenecido a esa gran familia del Misteri y continúas ahora. Sí, sí sí la verdad es que entré a, al Misteri 99 años después de que mi tatarabuelo escribiera este edicto y, y sí. qué qué qué os ha quedado de, de tu antepasado de de este alcalde jaime brotons pastor qué qué, recor qué recordáis se muestra mi en vuestra familia de esta figura de este alcalde pues siempre habla yo oía hablar en casa de, de todo lo que, de su forma de ser de, de cómo como pensaba siempre por el bien de, de la ciudad, de que era una gran persona que tenía muy buen corazón y que hacía lo mejor posible por la familia y por la ciudad, eso es lo que yo he ido oyendo desde desde niño en casa y, y veía su fotografía, claro, esa fotografía tan, tan impactante, antigua, con estos bigotes, esa, este porte, esas... Pues, no sé, es como Carlos de, pues de, de otra época totalmente, y e impone. Y os contaban también eh, vuestro, vuestra madre, tus abuelos, que Jaime Brutons Pastor eh, tuvo que vivir esta pandemia, esta situación. Pues esto no, no teníamos conocimiento hasta, hasta hace unos años, claro, como se, las cosas se, se van perdiendo y gracias a una prima de, de mi madre que, que estaba haciendo unos estudios universitarios, que maestra jubilada, y y entonces ella siempre investigando y llamando a mi madre pues sabes que nuestro bisabuelo tal y Iguan, entonces fue al ayuntamiento y en, y encontró este este escrito Pues te agradecemos mucho, José Manuel Guinot, que lo hayas podido difundir, el escrito, para recordar lo que sucedió en 1890, porque es un calco de lo que está sucediendo en la actualidad. Tú sigues vinculado al misterio porque eres mestre de capella a punto, y vosotros, supongo que lo que ocurrió en 1890, pudiste en alguna junta re eh, rectora, en la última que hubo, en la que se decidió suspender las representaciones de agosto por la pandemia, ¿pudiste proponer el, el llevarla al mes de noviembre? Eh, sí, bueno, la, además este año como coincide que es año par y desde 1950 se, se, todos los años para hacer dogma de Asunción represent, se representa el míster y en octubre, noviembre pues de es la esperanza que, que tenemos de que todo vaya bien primero que se arregle la situación a nivel sanitario mundial y, y ojalá se pueda hacer siempre que las circunstancias sanitarias lo, lo permitan pero claro, eh, tenemos mucha, mucha ilusión de poder ofrecerle a la Virgen y al pueblo de Elche ...el, el Misteri, en cuanto se pueda, claro está. Claro, de eso habría que hablar mucho... ...porque eres cantor del misterio ...y a mí me gustaría centrarme en ti... ...porque eres cantor del misterio ...pero tienes el orgullo de haber interpretado... ...los papeles más destacados... ...de Pequeño la María... ...y ahora, eh, pues San Juan... que tiene este papel de San Juan... ...que tanto emociona? Uy, pues... pues eh, ...es súper especial... Eh, ...fíjate, por ejemplo, en, en agosto... El día, ...el día 14, preparando al niño que hacía de, de Virgen uno siempre unas horas antes vamos a la Casa de la Festa y estamos todo el año trabajando horas y horas y horas toda la parte psicológica, vocal técnica, de repertorio y le decía, digo eh, hoy hace 30 años eh, yo era la, la Virgen eh, el que vas a hacer tú esta tarde y, y hoy soy yo San Juan digo, va, voy a tener enfrente como si fuera yo de pequeño digo, era... era Muy emocionante, la verdad es que es, eh, yo de niño recuerdo ver entrar a San Juan y era algo muy especial y ahora lo vivo a la inversa y además claro conozco al, al niño que lo representa porque tenemos una relación eh, muy estrecha con, con, todos los, con todos los niños con los que trabajamos y, y es es algo para para vivirlo, la verdad que es un, te, te, te llena de, de, de emoción pero eh, sabemos que tienes una característica muy especial, no tienes un ego desmedido, a pesar eh, de ser, de triunfar, y a pesar de recoger muchos aplausos del público, algo raro, eres humilde. Y por eso, antes, eh, también queremos decirle a los oyentes que eres uno de los cantores del Misteri que has pasado a la ópera. Y antes de que nos hables de tu carrera, Eh, con esa humildad que te caracteriza, nos gustaría que escucharas lo que Antonio Bazán te va a leer. Porque te va a leer un artículo de María Ángeles Sánchez. Que comienza y dice así, que seguramente conocerás perfectamente. Pero queremos que lo conozca también nuestra audiencia. Dice esto. Tengo que hacer algo con esta voz. Déjame que lo piense. Esta voz es una realidad. José Carreras le habló así al tenor ilicitano José Manuel Guinot cantor del Misteri, después de escucharle el pasado enero en su Masterclass en interpretación de ópera en Pésaro, Italia, ciudad natal de Rossini. Ginott fue el encargado de abrir el concierto final en el Teatro Rossini, con el área del Príncipe Ramiro de la Cenerentola, escogida por el propio Carreras, quien le advirtió de su exigencia y más ante ese público experto, pero confiaba plenamente en su seguridad y en su dominio técnico. Guinot recuerda que estaba dándole gracias a la vida por permitirme sentir algo así mientras desarrollaba mi pasión. Mes y medio después, Carreras, hombre de palabra, le puso en contacto con la agencia que le representa, una de las más importantes del mundo. María Ángel Sánchez dice, «Conocí a José Manuel fotografiándole cuando hacía de María en el misterio, y aún llevaba pantalón corto. Somos amigos desde entonces, y siempre me han fascinado su humildad y su bondad, además de su maravillosa voz. Dinot, esto lo ha dicho una de tus mayores admiradoras. Mira, si, si, si pudiera hablar de la emoción. Bueno, pero puedes sí, cantar, espérate. Para tratar que, que me habéis hecho. José Manuel, pero puedes puedes cantar, vamos a escuchar. Vamos a escuchar esa voz que escuchó el gran Carreras. con este registro de tenor, qué puertas eh, te han abierto, qué teatros te han abierto, a qué escenarios te ha subido. Bueno, pues eh, he tenido la fortuna eh, de, dentro del misterio de visitar a, a sitios espectaculares, catedrales, basílicas, sitios que bueno, muy muy especiales y a nivel particular la ópera pues Eh, me llamó hace unos años el pianista que acompaña normalmente a Ino Arteta, eh, porque me, me escuchó en unos cursos y en un concurso, y me dijo, dice, voy a estrenar una ópera de Manuel García, que era el tenor que le estrenaba todas las óperas a Rossini, que era un tenor español de Sevilla, bastante desconocido, y, y escribía tenía una escritura musical, claro, muy similar a la de Rossini, de 1831, era esta pieza, y dijo, voy a estrenarla a nivel mundial en el Auditorio Nacional de Madrid. Eh, y he pensado que tu voz encaja para uno de los personajes eh, yo estaba en un ensayo del misterio recibí una llamada del, del representante me, bueno, estaba mirando al cielo me caían las lágrimas y dando gracias digo, madre mía, qué cosa más, más bonita me acaba de pasar y, y luego en el Teatro Maestranza de Sevilla se representó también eh, y bueno, pues a, a estos niveles con esta gente lo que lo que yo hago es disfrutar cuando estoy ahí trabajando con gente que yo conozco pues de, de, de internet de haberlos visto en el teatro real en, en el liceo eh, y ser compañeros bueno lo que hago es eh, digo en los primer día digo si veis que no hablo mucho es que estoy absorbiendo todo y estoy disfrutando con un niño todo, cada cada segundo de estar con vosotros y y, y, y bueno y son una, una maravilla de, de, de, es un ambiente mágico, mágico. Eh lo que hemos escuchado eh era precisamente una de tus actuaciones de Rossini. Sí, sí, sí, es una es un área, es una de las más exigentes a nivel vocal, digamos, de de la ópera y de Rossini, porque tiene muchas coloraturas, que son muchas ti ti ti ti ti ti ti ti ti, muchas semicorcheas rápidas y, y es la, lo por lo que se caracteriza Rossini, y además la zona aguda tiene el, el mítico do de pecho. Eh pues en esta pieza lo tiene cinco veces el do de pecho en un minuto y acaba con el do de pecho este que hemos escuchado al final también bueno pues pues tiene esas esas características que es un trabajo técnico vocal muy muy minucioso para y, y, y claro además era en el era una pieza de Rossini cantada en la ciudad natal de Rossini en el teatro Rossini ante un público especialista en Rossini <ríe> entonces era. Pues por eso decía yo que daba gracias a la vida de estar viviendo esta situación tan tan preciosa hemos hemos visto eh, ese momento eh, hemos escuchado un bravo que lo hemos identificado porque la voz de el barítono eh, el mestre de capella el anterior mestre de capella José Antonio Román es inconfundible, estaba allí contigo te acompañó si sí, me, me, me acompañó le, eh, le dije como él es el que me me ha apoyado durante toda la carrera mi profesor desde el inicio, el que fue detrás de mí para que estudiara canto eh pues le dije, mira, acabo de recibir esto, me ha seleccionado carreras para para trabajar con él, éramos 25 de, de todo el mundo, y luego de esos 25 fuimos 11 los seleccionados para este concierto final eh y, y bueno fue fue precioso, me, me dijo carrera que obrigues tú el concert Demás. Bueno, fue un feeling, la verdad es que una una maravilla, no nos conocíamos de nada y Y desde el primer momento, no sé, hubo una, una simbiosis tremenda. Y pues fíjate que, que Juan Antonio, además conociéndolo con lo discreto que es, no, no es él el que el que dice el bravo. Y, y tiene una voz muy ah. parecida. Ah. Él, él, él, lo, lo dijo un, pues una persona de allí, de, de, de Pésaro. Además, él y con nunca lo diría ni iniciando yo con todo lo que me quiere, ¿saben? Porque estamos así, sí, sí, somos así un poquito sí, para, para eso. Sí, me ¿sabes? extrañaba, me extrañaba porque nunca le he escuchado decir bravo en ninguno de los pues, ensayos. Pues te lo puedo asegurar que y... no que no no, no era, no vale. era. Bueno, Estaba recibiste, cerca, pero... recibiste mm. muchos bravos, pero sobre todo has recibido también el apoyo de Juan Antonio Román, el mestre de capella, el exmestre de capilla, aunque seguirá siendo mestre de capella, por todos los años sí. que ha pasado y por todo el apoyo que te ha brindado. Ahora también tienes esa amistad con José Carreras y antes del COVID-19, ¿qué oportunidades tenías para triunfar en la ópera? ¿Tenías proyectos que se te han quedado ahora aparcados? Pues sí, claro. Eh, esto, la, la, la llamada de, de Carreras fue unos días antes de, de pararse el mundo. Entonces, mmm, tampoco mmm, vamos ahora a apretar ni a pensar en nada, porque la situación de los teatros es muy delicada, está todo el mundo paraizado, yo estoy en una red de, de social de profesional de, de música y está la gente pasándolo realmente mal, entonces mmm, sigo dando gracias de, de de estar en casa de estar con la familia de, de, de estar teletrabajando en el en el colegio, que es mi mi trabajo aparte del, del Misteri, que también estamos dando clases online. Y, y entonces pues eso el tener salud y tener trabajo pues para dar gracias eh, y, y todos los, los proyectos ya irán viniendo tenía también eh, la ópera La Ceneréntola pero de otro autor esta misma que, que de la que hablábamos, que era de Rossini pues de la hija de aquel tenor que os he comentado español que le estrenaba las óperas a Rossini también escribió una ópera que era La Cenicienta Y eh, teníamos prevista una, una gira por España con esta ópera, me llamó el representante que me llamó la otra vez para hacerla, pero bueno, de momento me dijo, está paralizado, ya ya veremos. Entonces yo lo compagino con toda ilusión del mundo con mis actividades de, de maestro de educación musical en el Colegio Candalí y, y en, en la Casa de la Festa como profesor de técnica vocal y mestre de capella junto, entonces no puedo estar más feliz un gran artista con los pies sobre la tierra te deseamos todos los éxitos del mundo después de que pase esto y en tu nueva normalidad esperemos que eh, lo que has comenzado con José Carreras pues te lleve a, a triunfar, a estar en lo más alto porque creo que te lo mereces José Manuel Guinot Gracias, Gracias. Por este, este regalo nunca lo olvidaré el regalo que me habéis hecho hoy Guinot, ¿cuál es la canción que, bueno, vamos a despedir esta entrevista evidentemente con ese Gloria Patri que nos ofrecisteis y que volvisteis, sí. volvisteis a emocionar a todo el pueblo de Ilche con el Gloria Patri que se grabó eh, tú participas también en esa grabación del Gloria Patri Sí, sí así sí. así que vamos a escucharte y vamos a poner la agenda final a este programa con esa voz y dentro de esa capella de cantores que es la del misteri gracias José manuel bueno gracias por vuestro regalo no.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 ¡Ey tú, empresario! ¿Sabes que la publicidad da carácter a tu empresa? Si estás harto de que toda la publicidad te parezca igual, pon carácter a tu imagen y da valor a tu empresa. Tu reclamo publicitario en carácteresc.com En IMED volvemos a recuperar nuestra actividad habitual.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 La Radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Damos la bienvenida a quienes nos siguen a través también de nuestra señal de la televisión, de Tele-Elche. La Glorieta comenzó a las nueve en punto de la mañana y ahora, a esta hora... ...pues conectamos ya con la señal de Tele Elche... ...aquí en el 101.4 de Tele Elche Radio Marca... ...y avanzamos en esta segunda hora con más entrevistas... ...les contamos que el pasado 8 de mayo... ...se celebró el Día Internacional de Cruz Roja... Hace más de 150 años del nacimiento de esta organización que se creó con una única misión, ayudar a los heridos de la guerra y ahora se ha convertido en un gran gigante con millones de voluntarios que se esfuerzan por llevar a cabo ayudas humanitarias en todo el mundo. Cruz Roja de España no se ha quedado de brazos cruzados en esta batalla contra el COVID-19 y su plan Cruz Roja Responde ha superado ya las expectativas gracias a los apoyos, multitud de apoyos obtenidos que ha conseguido atender a millón y medio de personas y aún quedan días para terminar esta campaña. Pues bien, para hablar de la historia de esta organización y de su trabajo en tiempos de COVID, tenemos con nosotros aquí en nuestro en nuestro programa La Glorieta y por vía conexión telefónica al director de Cruz Roja Elche, Javier Pavo. Muy buenos días, Javier. Hola, buenos días, Carmen. La historia de Cruz Roja Eh, nació es eh, para atender inicialmente nació en suiza creo recordar y para atender a las víctimas de, de los conflictos armados de las guerras sí así es eh, surge de una necesidad que, que en ese momento había que no, no, no estaba cubierta por ninguna otra organización y, y bueno pues a raíz de ahí pues nace nace cruz roja eh, bueno como tú has dicho bien has dicho la Eh, digamos, eh, la, la organización ha crecido de forma exponencial, ¿no? Estamos presentes en todo el mundo y, bueno, damos cobertura, estamos ahí donde siempre hay una necesidad. Y, precisamente, en tiempos de COVID, en esta terrible pandemia que está asolando el país, ustedes no se han callado, ustedes responden, precisamente, a esa llamada de auxilio efectivamente desde bueno desde el inicio de, de de toda esta situación muy difícil muy complicada pues hemos tomado conciencia de de pues de por dónde está pasando cada pues mucha gente no de todas la, las localidades y pusimos en marcha el el, el plan respondiente ¿no? que es a nivel a nivel nacional eh, y para dar cobertura pues a todas esas necesidades que están surgiendo. Y que no terminarán en, en breve espacio de tiempo, sino que este tema se alargará bastante y en qué consiste esa campaña de, de del plan Cruz Roja responde bueno a ver nosotros eh, sabéis que somos una organización no guber gubernamental eh, nos nutrimos básicamente de de pues, de las donaciones y ayudas que que la sociedad pueda pueda eh, aportar no. Hemos puesto en marcha pues un servicio donde damos cobertura a necesidades básicas desde entrega de alimentos llamadas de seguimiento eh, tenemos eh, una actividad un plan para dar cobertura psicológica eh, bueno pues en la línea de la necesidad que, que surge con, con toda esta situación de de, del COVID. Como responsable de Cruz Roja de Elche, nos gustaría precisamente que nos concretara eh, medida por medida por eh, eh, nos concretara la atención la emergencia que ustedes, el equipo de emergencia que ustedes están desplegando en las calles de la ciudad. ¿Qué, ¿Cómo está actuando Cruz Roja en Elche? Bueno, a ver, nosotros lo, lo primero que hemos hecho ha sido adaptarnos a la situación nosotros tenemos eh, eh, bastantes proyectos en la, en la ciudad, en Elche Eh, y esos proyectos los, los hemos tenido que ir eh adaptando a esta situación, por ejemplo, tenemos tres proyectos que estamos en en calle con trabajamos con prostitución con drogodependientes y con personas sin hogar pues hemos hemos tenido que adaptar todas todas todos estos proyectos a esta necesidad no eh además de todo eso eh, hemos incluido pues lo que comentábamos anteriormente llamadas de seguimiento para ver situaciones de de de gente que probablemente Eh, se encuentra en situaciones aisladas personas mayores o, o gente que tiene movilidad reducida y que no puede no puede eh, salir a la calle. hemos puesto en marcha un servicio que se llama bicipond eh, que con un grupo de voluntarios y y unas bicis eh, corporativas que tenemos pues nos hemos puesto a disposición de la de la ciudad para hacer pequeños encargos entrega de alimentos eh entre, entrega de medicamentos perdón eh, estamos habilitados por consellería. Y después, pues eh digamos que el grueso y lo que más eh, esfuerzo no nos nos lleva ahora mismo y, y más eh, tiempo nos invierte es todo el tema de entrega de alimentos. estamos muy coordinados con con el ayuntamiento de de elche y todas las semanas no, nos derivan un listado de de familias a los que les entregamos pues un kit de alimento eh, para un mes aproximadamente kit de higiene alguna entrega de bien de alguna necesidad que pueda puedan tener y Básicamente, ese es el grueso de, del trabajo que estamos realizando actualmente. Pues, para analizar precisamente esas actuaciones de emergencia que están realizando aquí en Elche, vamos con la última, con la del Banco de Alimentos. ¿De qué forma ustedes, eh, cada día, el ayuntamiento claro. les entrega un listado y usted eh, es consciente de que ese listado cada vez es mayor cada día? ¿O, o ese listado se entrega a la semana? ¿Cómo, cómo se organiza? A, a ver, nosotros eh, trabajamos muy muy coordinados con el ayuntamiento, como hemos comentado antes, porque eh, tenemos que tener la certeza de que eh, las ayudas llegan al mayor número de personas eh, posible. Eh, para eso hay que establecer un filtro. El filtro que se ha establecido son los servicios sociales de, del ayuntamiento, que además funcionan muy bien aquí en Elche, y eh, eh, son ellos quien nos deriva las familias que semanalmente vamos a, vamos a atender eh la idea es como decía anteriormente que no no se doblen ayudas y que lleguemos a, al mayor número de personas posibles dentro de la de la ciudad y a qué eh, usted por eh, el reparto eh ¿cuál, cuáles son los barrios eh, que quizás estén más castigados por la pobreza a ver eh está claro que ahí hay, hay barrios que históricamente pues vienen arrastrando eh, mucha necesidad eh, que todos conocemos como palmerales carrouz y demás no pero eh, ahora mismo la necesidad se ha, se ha extrapolado a a otras muchas zonas porque eh, hay situaciones hay mucha gente que, que vivía al día que vivía eh, pues eh, un poco sobre la marcha y que con toda esta situación se han, se han visto Eh, abocados a no poder trabajar a no poder eh, salir a la calle y, y su economía pues se ha visto muy afectado eh, hemos multiplicado casi por 10 las solicitudes de, de ayudas eh, diarias que recibimos aquí en la, en la asamblea y en ese en ese perfil pues entra eh, pues, gente muy variada eh. el perfil que antes podíamos eh, que podría ser muy reconocible ahora se ha tornado en, en mucho más variado ¿Les preocupa esta situación? Sí que nos preocupa, porque eh, en el momento en que acabe la, la situación o el estado de alarma, eh, la situación económica de, de, de muchas personas no va a variar de forma inmediata. Esto se va a alargar en los meses. Estimamos que, que, bueno, que, que el año va a ser complicado… Y después eh, también estamos dando respuesta porque consideramos importante es, eh, la afectación psicológica de, de todo este tema. ¿no? Eh, tenemos, como decía al principio, un, un proyecto, un plan para atención psicológica, eh, ahora mismo telefónica, porque no tenemos posibilidad de la, la presencia física, porque después de la, de la ansiedad económica también va a venir de esos problemas. ¿Ese plan, esa atención psicológica telefónica, está funcionando en estos momentos? Sí, efectivamente, ¿Y está funcionando. ¿Y cuántas llamadas reciben ustedes al día y quiénes son los que llaman? ¿Llaman más mujeres que hombres? ¿Menores? ¿Quiénes son los que llaman? ¿Personas mayores? Eh, sí, sobre todo, es, digamos que puede ser un perfil variado también, pero está muy orientado a a temas de soledad, sobre todo eh, personas mayores que viven solas, que eh, tienen poca posibilidad de hablar con, con otras personas. ¿no? Nosotros lo que hacemos en nuestras llamadas de seguimiento es hacer una eh, un diagnóstico inicial para ver si es un, es un tema de soledad simplemente o si hay un trasfondo más psicológico y ahí pues ya entra, eh, a, digamos, a, a, a ayudar a esta persona, a atenderla eh, profesionalmente. Eh, Eh, evidentemente formados para temas psicológicos. ¿Y cuáles son el número de llamadas diarias que ustedes reciben? ¿Y si se ha ido incrementando conforme ha pasado los días de confinamiento? Eh, eh, depende, depende de, del día. Sobre todo, nosotros hemos trabajado mucho con detección, ¿no? Porque como nosotros hacemos esa llamada de seguimiento, somos nosotros los que vamos detectando distintas situaciones. Y, y una vez que detectamos, pues vamos derivando. Y efectivamente sí que se ha incrementado, porque... Ten en cuenta que, que hay gente que lleva dos meses en casa ¿no? eh, y dos meses sin poder salir, con, pues o porque tienen miedo, o porque realmente eh, están contagiados, o porque eh, tienen movilidad reducida. ¿no? Entonces, pues, se incrementa así el tema. Sí. ustedeses llevan a cabo un, una actuación importante y es el de ocuparse de las personas mayores. Vamos a hablar de esa medida de llamadas de seguimiento a las personas mayores y, además, con poca movilidad o con movilidad sí. reducida. El lunes el director del Departamento de Salud del Vicó nos decía que está preocupando ahora que ya no tienen ningún ingresado en la UCI ni en planta de enfermos de COVID. Ahora sí que están viendo cómo están ingresando patologías que se han agravado precisamente por no haber ido. Antes a los hospitales. Y esas patologías son de enfermos crónicos que suelen estar en esa franja de edad, en las personas mayores. ¿Ustedes lo están viendo? ¿Están viendo quizá eh, que la salud de nuestras personas mayores confinadas se está deteriorando? Sí, a ver eh, yo eh, entendemos que esto es una, una suma de, de situaciones ¿no? y evidentemente eh, todo esto está, está sumando para, para poder llegar a otras situaciones más complejas nosotros tenemos un servicio de teleasistencia en el que damos cobertura pues a bueno el típico botoncito para personas mayores que, que se encuentran solas y en nuestras visitas a domilios cada vez que te bueno pues hay alguna incidencia pues Eh, valoramos o bien a través de nuestros trabajadores sociales o de los propios técnicos, pues, posibles situaciones de, de ese tipo que, que me comentan, ¿no? Y si, y si son así, pues, evidentemente las la derivamos a donde completan quién tiene derecho a la teleasistencia? Porque esto es algo importante, porque evidentemente la población de personas mayores crece y la dependencia de muchas de ellas que quieren seguir en casa y no en residencias, y creo que el modelo de las residencias va a cambiar, con lo que el domicilio va a ser una base importante. Este servicio de teleasistencia, ¿quién lo paga, quién lo financia y, aquí, y quién puede acceder a él? Pues, a ver, eh, se puede acceder a través de los servicios sociales de, de la propia localidad. Nosotros tenemos, como te decía, eh, una base zonal, es decir, damos cobertura a, a Elche y a todas las las pedanías del entorno y también se puede acceder a nivel a nivel eh, particular, ¿no? De, tenemos el, el, el servicio también a nivel particular, pero… Eh, a través de servicios sociales se eh, te puede tener acceso a, a ello, tiene una serie de requisitos. ¿no? Sabes... Claro, servicios sociales, el servicio gratuito, pero a nivel particular también se puede pedir. ¿Y qué se pagaría? ¿Qué se paga al mes por ese servicio pues, de teleasistencia? Eh... Depende depende de, del tipo de servicio. ¿no? Eh, si, si alguien está interesado, se, se solo pone en contacto con nosotros, con Cruz Roja, y nosotros la derivaríamos a al departamento correspondiente que, que da esa información claro, al departamento comercial mientras que el gratuito este servicio gratuito evidentemente mm -hmm. supongo que habrá tienen ustedes lista de espera eh, bueno, ¿sería bueno, servicios eh, sociales. Cl claro efectivamente son ese dato entiendo que que te lo podría dar servicios sociales no pero eh, yo la por la experiencia creo que es una la, es una gestión ágil que, que bueno que se solicita y no y no hay demasiados inconvenientes ¿no? además es una creo que mi opinión es que todas las personas con determinada edad deberían tenerlo aunque se sientan autónomos pero pero no está de más ¿no? que se haga seguimiento eh, puede pasar cualquier cosa y además también otra de las medidas que ustedes eh, que ha citado ha enumerado es la entrega de medicamentos supongo que a domicilio sí a ver eh, en una situación normal eh, para tu transportar medicamentos eh, tienes que estar habilitado, ¿no? En este caso, al ser una situación excepcional, Consellería ha habilitado a Cruz Roja, siempre que los ayuntamientos eh, así lo soliciten, para poder eh, trasladar medicación de distintos usuarios. Nosotros, a nivel provincial, estamos haciendo eh, ese traslado eh, para enfermos crónicos y, a nivel local, eh, las necesidades que van surgiendo, que o bien que contactan con nosotros o nos traslada el ayuntamiento, pues eh, nos llama un usuario vamos eh, a re le recogó el medicamento y se lo llevamos a su casa hace años que perdieron ustedes el servicio de ambulancias alguna vez se va a recuperar en Elche? bueno pues no lo sé no lo sé va a depender un poco de la necesidad nosotros estamos allí donde donde haga falta eh, cruz roja eh, si por algo se caracteriza es por su capacidad de adaptación. Allí donde la gente nos necesita, allí nosotros estaremos, ¿no? Si, si la necesidad si lo dice, pues pues seguramente estaremos. Ustedes fun funcionan con voluntarios. ¿Cuál es el tejido del voluntariado y de los socios de Cruz Roja de Elche? Pues, eh, a ver, efectivamente, eh, Elche es una, una ciudad eh, muy grande, ¿no? Eh, tenemos, ahora mismo tenemos 100... Eh, Eh, ...en torno a 100 eh, personas que han mostrado su interés en hacer voluntariado eh, en la Asamblea. Sí si es verdad que con la situación que tenemos actualmente... ...pues eh, no, no tenemos la agilidad suficiente como para para poder dar actividades a 100 personas, ¿no? Porque ya de por sí contamos con un número también elevado de, de voluntarios. Pero evidentemente la, esta situación ha, ha levantado la sensibilidad de, de mucha gente y además estamos hablando de, una, de una, una ciudad muy grande, la tercera ciudad a nivel de habitantes de la comunidad, y, y hay mucha gente que está, está preocupada por el voluntariado. Y el tema de socios también, es, efectivamente, es una de nuestras eh, fuentes de financiación. Eh, tenemos eh, eh, parte o, o gran parte de nuestras financiaciones a través de, de los socios, a los que también le estamos haciendo un, un seguimiento, eh, por, agradeciéndole pues esa... Eh, ...fidelidad y bueno preocupándonos también por su, por su situación personal. Pues eh, terminamos con motivo de su aniversario. ¿Qué mensaje es el que quiere transmitir el responsable de Cruz Loja de Ilche? Pues bueno, pues, esta situación eh, no sabemos cuándo va a acabar. Eh, no sé si está empezando o, o estamos ya a medio camino... Pero sí es verdad que, que eh, es, es adecuado que todos arrimos un poquito el hombro. ¿no? De, eh, la necesidad está ahí, eh, es palpable, todo el mundo la ve y, y bueno to, cualquier granito de arena que se pueda aportar pues eh, vendrá muy bien para, para poder ayudar a todas estas personas vulnerables que reclaman ayuda. Javier Pavo, director de Cruz Roja de Elche, muchas gracias por participar en este programa dedicado a la Cruz Roja y, sobre todo, dedicado a ese plan Cruz Roja Responde, que han puesto ustedes en marcha para combatir pues, el COVID-19 y atender y llegar a todos los rincones de aquí, de Elche, que necesitan la ayuda de organizaciones no gubernamentales como la suya. Tenemos que terminar con la banda sonora de esta campaña, porque la tienen. Muy bien. Sí, sí, sí, efectivamente. La tienen. Es un auténtico canto a la vida. Pues muchas gracias. despierta ante la vida como el niño que camina voy haciendo fuerte el corazón en cada intento se levantan las banderas algo nuevo no espera quedan tantas cosas bellas que alcanzar no te me caiga hoy con que me fuerte y seguiré contigo. Yo soy del mar, soy del sol, soy de la tierra que nace del alma y envuelve. Ese grito de amor, ese grito de paz, ese canto a la vida. Porque sueño está en mis manos, si tú quieres lo salvamos, y que nadie nos empañe la razón. Hoy me entrego a Nos une a un sentimiento, estás a tiempo, siéntelo. No te me caigas, no. Oh, me fuerte y seguiré contigo, Dios. Yeah. Ese grito de amor, ese grito que entiende la vida. grito de amor, ese grito de paz, ese canto a la vida 101.4 Tele-Elx Radio Marca La Glorieta con Rosemary Alonso Pues cuando pasan 23 minutos de las 10 de la mañana y tenemos 18 grados y medio de temperatura, ya estamos preparados para iniciar esa ronda de noticias y lo hacemos, en primer lugar, como siempre, dando la bienvenida a nuestra compañera de los servicios informativos, Iziar Martínez. Muy buenos días, Iziar. Hola, buenos días. Hoy, miércoles 13 de mayo, ¿qué tenemos? Bueno, estábamos pendientes de la reunión de la consellera con el presidente del Consejo, ...para ver eh, si ya han eh, remitido al gobierno central... ...la propuesta de avanzar, de fase. Eso es, ayer la consellera dio los motivos... ...de por qué Elche sigue en fase cero... ...dijo que es la movilidad, ese flujo de personas... ...que siempre hay entre Elche y Alicante... ...y también los pocos pcRS, los pocos tests que hemos hecho... Realmente en ayer no supo dar una fecha de cuándo el che va a volver, tampoco supo dar máss soluciones a estos dos problemas, así que bueno pues está en contacto con el ministerio para ver cómo se puede atajar y cuándo el che por fin pasará a la fase 1, pero eh, hoy también quería... No creo que lo digan, ¿eh? no creo no... que lo digan porque ya salen un poco escamados de lo que ocurrió la pasada semana Eso que es. lo aseguraron y luego no fue Andan con pies de plomo, ¿no? los sí. periodistas también lo estamos sufriendo porque tenemos que, que estar rascando datos y rascando información, pero bueno empezamos también hoy con una triste noticia porque es que según los datos de consellería también, en las últimas 24 horas se ha producido aquí un nuevo fallecido en Elche, ha sido en el Vinalopo, aunque Recordemos que este hospital es de unos con, con tasa de mortalidad más baja y este fallecido, sumado a los del Departamento de General, pues hacen 20 las víctimas de la pandemia en Elche. Y en cuanto a la tasa de contagio, pues ayer solo se detectó un positivo, por lo que seguimos en 635 las personas afectadas. Sí, pero afectadas. ese dato del fallecido eh, a mí no me cuadra, eh, porque hace unos días había 12 en el Departamento de Salud y 8 en el Departamento de Inalopó y ahora hay 11 en el sí. departamento de salud del Hospital General y 9 en el Vinalopó, o sea, que no sé ese baile de cifras, no lo sé. ¿eh? Eso es y nos van corrigiendo cifras, ¿eh? o sea, el jueves pasado no sé, eh, dieron también un fallecido y el lunes ya corrigieron y entonces bajaron. Hay un poquito de baile sí, de cifras, sí. sí. En, bueno, en, en pero además. en es solamente una cifra, estamos hablando de una de una de un dato, así que lo cogemos con pinzas. Eso es. Y bueno, vamos poniendo la mirada también en cómo podemos ir avanzando de fases. Eh, la economía es una de las más afectadas, como saben, en esta fase cero se hace hincapié en que podemos ir a comprar, aunque con, todavía con esa cita previa, teniendo esas medidas de seguridad, así que también desde eh, la Concejalía de Comercio se hace hincapié en que podemos salir a comprar, pero siempre manteniendo las medidas de seguridad y se ha llevado a cabo una campaña informativa para transmitir esa seguridad, tanto por parte eh, de los vendedores, ¿no? pero también de los, de los compradores. La Concejalía de Comercio te informa. Durante la fase 0 podrás seguir comprando igual que lo hacías hasta ahora en los comercios de alimentación, productos de higiene y de primera necesidad. En el resto de comercios es necesario que pidas cita previa. Sé puntual y no vayas con acompañantes. En la entrada tendrás desinfectante para las manos. Mantén la distancia de seguridad interpersonal. Dispondrás de marcas o elementos separadores. Solo puede haber un cliente por cada vendedor. Permanece en el local el tiempo imprescindible. Si eres mayor de 65 años,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 Esto en cuanto a la fase 0 pero como tenemos la vista puesta en las próximas eh, todavía no sabemos cuándo vamos a poder volver a las playas pero los servicios de limpieza ya están poniéndolas a punto para cuando se pueda pisar la arena que esté todo listo y de hecho también se están reparando las pasarelas y los lavapiés que quedaron destrozados, no sé si recuerdan en enero, por esa borrasca gloria y que no se pudieron arreglar porque el confinamiento pues lo detuvo todo y hasta 800 kilos diario entre maderas, plásticos y algas se están retirando de las playas licitanas para que todo esté a punto para el verano y todavía eh, bueno pues no hay fecha para, para abrir esas playas, pero el ayuntamiento quiere que estén listas para cuando llegue eh, esa fase de la desescalada y lo dijo eh, el edil de mantenimiento Héctor Díez. Desde el servicio de limpieza de Urbaser se está trabajando intensamente con dos tractores y 10 peones en la limpieza de las playas y diariamente quiere decir que se están sacando cerca de 800 kilos de residuos entre plásticos, maderas o algas arrastradas por la corriente y el propósito es tenerlas a punto y con la mejor imagen posible para la temporada estival y teniendo en cuenta cómo vayan evolucionando las distintas fases de las desescaladas. También está con la vista puesta en reabrir sus puertas ifFA que ha elaborado un protocolo de seguridad y prevé en reabrir las ferias y los eventos a partir han dicho de septiembre el punto fuerte de estos recintos feriales es su gran espacio porque al contar con grandes dimensiones pues pueden regular y sobre todo garantizar la premisa de sanidad que es mantener la distancia de seguridad eso lo pueden hacer sin problemas también controlar los accesos reducir el aforo y ifFA cuenta en el segundo semestre con 12 certámenes de los cuales 11 ya tienen fechas fijadas y los que sí que quedarían cancelados de forma definitiva son los salones Antic Auto y Firauto Expocat. Como vemos, bueno, pues la economía está intentando a ver qué pasos puede seguir para reactivarse, pero también en cuanto a economía, pues ayer también concluyó el plazo para presentar las solicitudes reactivas, que son esas ayudas municipales entre los 700 y los 1000 euros destinados a autónomos para que bajaron la persiana, ¿no? Durante el confinamiento y hemos conocido que en el se han presentado cerca de 7000, en concreto 6500 solicitudes y el ayuntamiento bueno, pues espera llegar al 75% de las empresas que tuvieron que cerrar completamente. Pues muchísimas gracias y también estamos pendientes de las fumigaciones contra los mosquitos. Eso es, también hay en marcha un plan durante toda esta semana tanto en barrios como en pedanías. Son varios los asuntos que nos traes a la una. Eso es, a la una volvemos, así que yo les espero a todos y pasen un buen día. Y nosotros te esperamos a ti, a la una en punto. Ya saben, más noticias también en teleelch.es. Y ahora seguimos con la ronda deportiva y seguimos con nuestro compañero Paco Gómez, que está ya preparado aquí en los estudios de Teleelch en Radio Marca. Paco, muy buenos días. Hola, Ros, buenos días. Hoy has bajado y lo hacemos en directo porque evidentemente hay polémica en... En la plantilla en la plantilla del elche Club de fútbol qué ha pasado bueno pues no que están de acuerdo con el erte no la plantilla del elche Club de fútbol hoy no ha entrenado eh, como protesta ante el erte. el vestuario no está de acuerdo en que se mantenga ese 30%, la rebaja de su jornada laboral y económica tras regresar a la actividad. recordemos que el club entró en, en un erte eh, a mediados de abril y los futbolistas eh, en ese momento intentaron rebajar el salario, su salario, para no entrar en el ERTE. Pero lo cierto es que el club decidió que por su viabilidad y economía, la única manera de sobreponerse a este golpe tan duro, que es la falta de ingresos total, era el que los futbolistas cobrasen solo un 30%, es decir, hiciesen una jornada eh, laboral muy reducida Eh, eh dejasen de cobrar el 70%, o sea, cobrasen un 30% por el servicio prestado. Los jugadores tuvieron que invainársela, pero al volver el viernes a los entrenamientos ellos entienden que ese ERTE debe variar, debe ser más flexible y en definitiva beneficiarles algo más, recuperar algo más de ese 30% que ahora mismo están cobrando. Bueno, pues eh, el club eh, eh, ha mantenido negociaciones no directamente con ellos, sino con el enlace de la AFE, de la Asociación de Futbolistas, designado por los capitanes del Elche, no se ha llegado a un acuerdo y ayer por la tarde los futbolistas decidían mmm, para exteriorizar ese pulso que hoy no iban a, a entrenar. Esta mañana hemos podido hablar con la directora eh, deportiva no, no la directora general, eh. ah. que es Patricia Rodríguez, general económica, ah, sí, Y nos ha dicho que el objetivo es solucionarlo hablando, que hablando es cómo se solucionan las cosas, que está negociando con ese interlocutor designado por los capitanes, que es una persona de AFE. Y la mmm, cuestión queda en saber si esto es solo por un día, si es una medida de fuerza por un día, o va a seguir así y no van a, a entrenar. De momento, mmm, vale. digamos que están en negociaciones. Vale, entonces los jugadores <susurra> que quieren salir del ERTE. ¿Y cobrar el 100% ya que el Elche Club de Fútbol no, les pague? No, no exactamente. ¿O qué quiere? ¿Mantenerse en el ERTE? No, cobrar... no, los jugadores no querían el ERTE. Los ya, jugadores pero, querían eh... llegar a un acuerdo, como han llegado otros clubes, eh, que es rebajarse sus sueldos, pero no lo que diga el club. El club ha entendido que el ERTE era mejor para los intereses del club, mientras que los jugadores... Claro, porque en el, con el ERTE el club, eh, que se ahorra? ¿Qué paga el estado de los sueldos? Vale, el, el, el, el, con el ERTE... ¿Y qué paga el club? Con el ERTE el club paga el 30% al, a los futbolistas, los futbolistas dejan de ganar una cantidad importante, entonces eh, porque en ese ERTE el elche ha hecho dos ERTE, uno el personal deportivo que son los futbolistas y eh, personal adscrito a la dirección deportiva y cuerpo técnico que esos son los más perjudicados y otros es el personal no deportivo. Ese sí que se ha hecho una suspensión de, de contrato. Entonces, los futbolistas son los más perjudicados, se so, sobreentiende porque también son los que más cobran. Y entonces esa es la situación. a Todos los futbolistas en su día lo que querían es no llegar a un ERTE, sino acogerse a la fórmula que se han acogido otros clubes, que es rebaja salarial de los futbolistas. El club decía, vale, tenéis que rebajaros un 20. Los jugadores llegaban a un 10. Como no hubo solución, el club decidió acogerse a un ERTE. Ahora mismo que los futbolistas entienden que ya están volviendo a entrenar y a hacer parte de su trabajo, porque la otra parte serían los partidos y esas no están, el, el, el problema es este, que no hay un acuerdo. Es cierto que cuando vuelvan los partidos, automáticamente ahí sí que el futbolista en teoría va a cobrar todo su sueldo, porque ya está haciendo su jornada laboral completa. De formas, hay que recordar que ayer el gobierno modificaba el Real Decreto-Ley eh, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y el ERTE, eh, si no tengo mal entendido, lo ha eh, pasado hasta el 30 de junio. Por tanto, yo creo que esa medida del gobierno de ampliar el ERTE hasta el 30 de junio beneficia al club y no a los futbolistas. Y yo creo que ahora mismo, en ese sentido, tiene la sartén por el mango. La cuestión es que esta mañana no han entrenado. No sabemos si es solamente una medida de fuerza para un día o hasta que se solucione y que la directora general nos ha comentado que el objetivo es solucionarlo hablando y que está negociando con AFE, que es el sindicato que eh, lleva los asuntos fiscales de los futbolistas para intentar llegar a un acuerdo. ¿Pero quién tiene la razón en este, en este asunto, Paco? Porque si los futbolistas han vuelto, pero han vuelto, eh, vamos a ver, eh, ¿cuántas horas entrenan al día? ¿Han vuelto a qué? Ha vuelto a entrenar por pero, las mañanas. ¿Pero cuánto? ¿Los entrenamientos no serán los mismos que antes, antes del COVID? hora y media, pero claro, también tenías que contar ahí también el tiempo que se pasaban en las duchas, todo eso ahora no se pasan. Ellos vienen ya vestidos porque lo manda y lo ordena el protocolo de la Liga. Entonces, el tiempo de entrar al vestuario, luego ducharse, esa hora y pico que pasaban en el vestuario no la pasan, pero no porque ellos no quieran, sino porque lo ordena la Liga de Fútbol Profesional en su protocolo. ¿Qué es lo que hacen ahora? llegan, conforme llegan, se ponen a entrenar 40-45 minutos, que es lo que ordena la liga y se marchan a sus domicilios. Por tanto, siguen haciendo una jornada reducida. Por eso el club no está dispuesto, al menos hasta hoy, a ceder a todas sus pretensiones. Pero yo también entiendo al futbolista. El futbolista está haciendo, el futbolista está deseando volver al trabajo total, pero está obedeciendo a lo que le pide la patronal del fútbol, la liga de fútbol profesional. ¿Quién tiene la razón? Yo creo que las dos partes. Lo que pasa es que como estamos ante un escenario tan eh, extraordinario como es esta pandemia, nadie sabe quién tiene la razón. ¿Los futbolistas son culpables de esta situación? No. De eh, que el mundo esté como está por esta pandemia del COVID-19. ¿Los clubes tienen la culpa? No. Entonces es un escenario difícil de evaluar quién tiene más o menos razón. En esa situación, yo entiendo que las dos partes tengan su razón y luchen por sus derechos. El profesional, porque entiende que aunque cobre más, tiene los mismos derechos que cualquier compañero trabajador que trabaja en las oficinas y a ellos sí que le respetan eh, su sueldo a través del ERTE. Y el club, porque entiende que si le paga lo que pide los futbolistas, no ejerciendo todo su trabajo porque no hay partidos y no hay ingresos, eh, el, el club entiende que con esa fórmula, si le tuviera que pagar a los futbolistas el total, no habría viabilidad. ¿Quién tiene la razón? Pues yo lo pongo en la balanza y creo que las dos partes. No sé cuál más. No sé cuál de las dos partes tiene más razón. Las dos partes, si tú eres el trabajador, pensarás que tú la tienes. Si tú eres el club, pensarás que tú la tienes. Yo creo que las dos partes piensan que las dos partes la tienen, pero cada uno defiende su postura. Esa es la realidad. Bajo mi punto de vista. ¿eh? Con lo que... Eh, bueno, aquí estamos a... Uh, es que yo lo que no entiendo es... El ERTE, el ERTE del Elche Club de Fútbol si es idéntico al ERTE de, de todos los demás no. eh, trabajadores, no, deberían no. salir todos los jugadores del ERTE no, si han regresado a su no, actividad no es el Elche optó, porque el Estado no puede pagar esto. El Elche optó por dos ERTE el personal deportivo es decir, la plantilla con una reducción de jornada laboral del 70% y el no deportivo, la gente de oficinas con suspensión de contrato Esa es la diferencia. Yo no entiendo mucho de, de ERTEs. Si vuelven de... a si vuelven a trabajar, el club debería disolver el ERTE. Ya, pero el gobierno porque, el, el gobierno estaba Porque si de se decir... están beneficiando de los ingresos, vamos a ver si se está pero beneficiando. Pero es que no se está beneficiando de ningún ingreso el club, porque no hay par... no hay partidos. No, me refiero del Estado. Si paga los ERTEs el Estado. El Parte est... del sueldo. Sí, pero el el, el Estado paga un máximo a los futbolistas de creo que 1.400 euros cuando estamos hablando de que cada futbolista puede estar ganando al mes 7, 10 o 15.000 euros ¿me entiendes? O sea claro. el, el, el futbolista está cobrando vamos a poner una media en segunda división de 150.000 euros ¿divide eso al mes? ¿cuánto hmm. es al mes? ¿12.000 euros? bien pues al entrar en el ERTE dejan de cobrar esos 12.000 euros y cobran el máximo que da el Estado, 1.400 euros Claro, yo entiendo la postura del futbolista. Si tú has equilibrado tu nivel de vida a tu nivel de ingresos, para de golpe los ingresos caen por completo. Y no por culpa tuya, sino por una situación extraordinaria y anómala y singular como es esta pandemia. Por eso te digo que estamos en un escenario tan atípico que intentar decir quién tiene la culpa, yo es que creo que no la tiene ninguna de las dos partes, que están condenadas a entenderse por el bien del club, de ellos mismos, y de la propia marcha y funcionamiento de la entidad, porque sin futbolistas, que son los actores principales no hay negocio y si no hay negocio, esto se va al carajo entonces yo creo que tienen que llegar a un acuerdo ¿El club no tiene, en estos momentos no está cobrando ningún ingreso? No, no hay partidos eh, no hay, al no haber partidos no hay ingresos por taquilla ingresos por televisión, ya los cobró casi todos, es más si no se reanuda la liga tendrá que devolver parte de lo que cobró porque ha cobrado hasta el mes de mayo entonces tendría que devolver dos o tres meses de televisión, que ojo no es moco de pavo en los ingresos de televisión eh, es la mayor fuente de ingresos del club unos 6 millones y medio de euros si ahora tiene que devolver un millón y medio porque no se van a disputar los partidos que quedan hmm, ojo Has podido hablar con la directora entonces económica Patricia, porque las cuentas del Elche entonces eh, peligra el mantenimiento de, del club a ver, el mantenimiento del club no peligra... ¿Peligra el futuro del Elche? No, no porque la Liga se va, si no a reanudar esta temporada, que parece que sí, y va a ser un poco el salvavidas a medias de los clubes, van a seguir teniendo deuda porque han dejado de ingresar eh, yo creo que un montante importante porque van a ser los partidos a puerta cerrada. Si hay play no va a poder vender ni una entrada. Entonces, va a haber deuda, pero la próxima temporada, si esta no se renuda sí se va a jugar la próxima temporada, aunque sea con recintos cerrados y con máxima protección. Entonces, ¿hay riesgo del club económicamente? No. no. No, el ni va a desaparecer, si está en el mejor momento de los últimos años. Uh -huh. Está en el mejor momento de los últimos años. Pero, como todos los clubes, ahora el Elche va a tener que soportar números rojos importantes. Porque no hay actividad. Y el fútbol es partidos. Y si no hay partidos, no hay actividad. Y si no hay actividad, no hay ingresos. Pero los jugadores, claro, son trabajadores y tienen contratos hasta el 30 de junio unos, otros hasta 2021, 2022, y quieren cobrar lo que les corresponde. ¿Que se han tirado un mes cobrando un 30%? Pues eh, mm -hmm. le rechinan los dientes y ya está. Pero ahora que vuelven a la actividad, ellos quieren si no, volver a cobrar el 100% si llegar a una fórmula mixta. ¿Poca empatía van a tener los jugadores de fútbol con, por parte de la ciudadanía cuando estamos hablando de sueldos muy elevados? Bueno, pero eh, no son injustos. Quiero decir, el que a ti te parezca que un futbolista cobra mucho no significa que sea injusto. Es que cobra mucho. Pero, como hay ingresos suficientes para pagar esos contratos, a mí no me parece injusto. O sea, cuando se dice, no, es que Messi cobra 30 millones de euros. ¡Qué injusto! Oiga, es que a Messi van a verle todos los partidos, 90.000 personas genera esos ingresos. Sí, pero estamos en una situación totalmente si distinta, claro, si donde estamos viendo que aumenta día a día la pobreza en este país. Totalmente. Por eso los futbolistas pues han tenido que bajar la cabeza y ahora mismo todos están cobrando un 70% menos. Que dices, es que cobran mucho, sí, sí, pero tú, sí, a cada uno a su nivel, tú ahora ponte a cobrar yeah. un 70% menos dos, tres y cuatro meses. ¿Quién soporta eso? Uh -huh. No es fácil, ¿eh? De todas formas, eh, lo que ha pasado en el Elche Club de Fútbol puede puede tener efecto dominó en otros clubes. No, no, están todos es... en, la, en igualdad, están todos en la misma situación. todos No, me refiero a que pueden protestar otras otros no. jugadores... Sí, a, a ver, aquí la liga Porque Fútbol, habrán regresado también a entrenar. Todos han regresado a entrenar. Y ahora que arranque que se les devuelva la mayoría de clubes eh, llegaron a acuerdos, unos eh, con rebajas salarial de los futbolistas sin entrar en ERTEs y otros con ERTEs. Pero es cierto que en el Elche fue un caso singular porque en las negociaciones no hubo acuerdo. No se hizo lo que querían los futbolistas y sí se hizo tajantemente lo que quería el club. Uh -huh. Entonces, desde entonces, los futbolistas claro. están mmm, ya mmm, con resquemor hacia el club. Claro. En este caso, bueno, pues con la figura de la directora general, que yo creo que en realidad es la es, es la mandada es de la correo de transmisión de, de Bragarnie, de uh -huh. del nuevo dueño sí, que claro. sigue en Argentina, ¿no? Entonces, ella es la que está dando la cara y llevando las negociaciones. Entonces, como ya desde hace un mes los futbolistas están de uñas con el club por esa situación Ahora que han vuelto, ellos lo que pretenden es mmm, flexibilizar esa situación y que les mejoren un poco la situación económica. Como el club se ha seguido mostrando tajante, por eso ha llegado esta situación. Esta situación de un pulso, vamos a ver si es por un día, vamos a ver si es por dos, si es por una semana, no lo creo. Yo creo que es una medida de protesta que se va a quedar hoy y por lo que nos ha dicho la directora general, el objetivo es solucionarlo cuanto antes para que esto no vaya a más. Insisto, no es eh, un problema que hayan generado los futbolistas, no es un problema que haya generado el club, es un problema que todos sabemos por qué ha sucedido y que nos afecta a todos. Entonces, bueno, aquí la cuestión es solucionarlo cuanto antes para que esta bola de nieve no se haga más grande y no afecte pues, a, a mucha más gente. Pues Paco, no tenemos más tiempo, nos hemos pasado, uh, son las 10 claro y 44 minutos. Pones, pero, no, es que quería entenderlo, quería entenderlo porque hay algunos algunos aspectos que yo necesito hay cosas entender. Que, yo, yo hay y, muchas cosas que todavía no entiendo, pero bueno. Porque son temas nuevos para también para todos. Sí, eh, por eso mismo, por ser temas nuevos, eh, ¿vas a cambiar el elche en punta o seguirás esta, estando a la una y cuarto? No, no, a la una y cuarto. A la, la una y cuarto, hasta la una y media, con las redifusiones, sí. junto con eh, sí, sí. la esto, ronda de noticias. Esto, desde mi punto de vista... No tiene mayor recorrido. Yo creo que no va a tener mayor recorrido. Yo creo, sobre todo insisto porque no es un problema generado por una mañaquería de un futbolista o una salida de tono del club, no, esto se ha generado por una situación eh, mundial, por una enfermedad que nos afecta a todas las familias y a todas las personas. Entonces yo creo que esto el recorrido va a ser, si son mmm, personas sensatas y hay sentido común, esto tendría que quedar zanjado hoy y mañana vuelta a los entrenamientos. ¿Tienes declaraciones de los jugadores y de Patricia? No, no, de momento. De momento no hay nada. No te dejo, ¿no? Si te tengo aquí, claro, no te dejo no trabajar. Manera. Gracias, Paco. A ti. Hasta luego, Ros. Hasta luego. Volveremos a la, una y a la una y cuarto a hablar de este asunto, ya saben ustedes, con Paco Gómez, con su programa Elche en Punta. Y nosotros vamos a cerrar ya la ronda de noticias con la información meteorológica, con nuestro compañero Vicente Bordonado, quien nos comentará... ¿Cuáles son las expectativas meteorológicas para hoy y mañana o los próximos días? Vicente, muy buenos días, cuéntanos. Muy buenos días entre borrasca y borrasca. Hoy vamos a tener una tregua, una jornada marcada por la estabilidad atmosférica. Durante esta madrugada ya hemos tenido cielos despejados y temperaturas nocturnas que han bajado sobre todo en el sur del Candelts, mínimas que han rondado los 10-12 grados. Aquí en la ciudad la temperatura también ha bajado, hemos alcanzado una mínima en torno a los 14 grados. Durante esta jornada vamos a tener estabilidad atmosférica con predominio de cielos despejados, salvo a últimas horas de la tarde que veremos intervalos de nubosidad de tipo alto, nubosidad que irá más entrada a la noche. El viento flojo de componente oeste hasta mediodía, a partir de las horas centrales, activará el viento puntualmente moderado de sureste, rachas que podrían superar los 30 km por hora. Y hoy alcanzaremos temperaturas máximas que en buena parte del territorio van a rondar los 20 que 4 25 grados. Mañana jueves con un embolsamiento de aire frío en altura o de presión aislada en niveles altos vamos a tener una jornada marcada por la inestabilidad atmosférica hasta las horas centrales del día, cielos muy nubosos o cubiertos y precipitaciones que incluso podrían llegar a ser puntualmente moderadas desde la madrugada y hasta el filo del mediodía, primera hora de la tarde conforme vaya avanzando la jornada, en el último tramo como mucho se podría escapar algún chaparrón el viento puntualmente moderado de componente terral y las temperaturas para mañana van a ir a la baja máximas que van a rondar los 21 grados mínimas que durante esta próxima madrugada de nuevo en la ciudad no bajarán de los 15 grados Viernes, sábado, domingo todavía tendremos aire frío en altura, por lo tanto, restos de inestabilidad atmosférica. El viernes se podría escapar alguna gota, el sábado alguna precipitación de carácter débil y de nuevo para el domingo se podrían escapar cuatro gotes mal contadas En cuanto a las temperaturas, valores máximos que no van a superar los 23-24 grados. ¡Hasta luego!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 Estamos en los últimos minutos del programa La Glorieta y nos gustaría terminar con la última de las entrevistas programadas. Tenemos con nosotros al presidente de la recién creada Asociación de Hostelería de Elche, Francisco Javier Mora, quien fue elegido vía telemática por los empresarios de los locales de restauración y de ocio de la ciudad desde qué comenzó esa campaña de Se Traspasa, una campaña de protesta ...contra el gobierno por esas medidas tan restrictivas... ...del confinamiento que están ahogando precisamente a este sector... ...uno de los más afectados también por el hecho de que Elche... ...y la comunidad valenciana no haya pasado a la fase 1... ...y es uno de los más afectados porque el propio presidente... ...Francisco Javier Mora os reprochaba al alcalde que se asegurase... ...la pasada semana que vamos a pasar y que realmente fue todo lo contrario, con lo que los hosteleros se quedaron pues con pérdidas económicas, ya que tuvieron que invertir para poder abrir sus negocios el pasado lunes, algo que, como hemos dicho, se tradujo en pérdidas económicas, porque esa inversión no se pudo, la persiana no la pudieron abrir. Pues bien, para hablar precisamente de esta situación tenemos con nosotros al responsable de la Asociación de Hostelerías de Elche y propietario del restaurante Matola, Francisco Javier Mora. Muy buenos días. Buenos días, Romari. ¿Cuál es la situación de los hosteleros de la ciudad tras ese jarro de agua fría de no pasar a la fase 1? Pues la situación, después de dos días ya de... De no parar de hablar del tema, yo creo que está ya un poco tranquila, ya está normalizada, estamos esperando a que nos digan cuándo podemos pasar a la siguiente fase y estamos todos unidos y, y hemos tenido pérdidas algunos que iban a empezar a abrir las terrazas, pero visto lo visto, que la culpa no ha sido de uno sino de otros, pues ahora hay que esperar a, a ver si este fin de semana o el lunes entramos en la fase 1. ¿La culpa de quién entonces ha sido...? Bueno, según salió ayer la noticia era del de la edita que nos mandó unos informes de aquí de nosotros. eso es lo último que he visto yo porque hago dos días de mucha información por todos los sitios y al final no sabes quién tiene a rato no quién no la tiene, pero okay. en fin estamos ilusionados, hemos vuelto a ilusionrnos hemos vuelto a, a esperar y una semana más viendo que otros sitios hay aglomeraciones de gente que también están disolviendo. Las caras a la policía yo creo que hay que ir poco a poco y esperando a que podamos abrir. Bien, pues pasado el mal trago, como usted ha dicho, eh, quieren seguir adelante, quieren mirar hacia adelante para precisamente reactivar sus negocios, Francisco. ¿Cuáles son las informaciones que tienen en estos momentos del ayuntamiento, si es que tienen alguna de cuándo vamos a pasar a la fase 1? Pues de momento no sabemos nada, eh, imagino que mañana se dijo o iban a mandar informes para ver si es el fin de semana, eso es lo que he podido yo oír por ahí, entonces claro, estamos esperando para para empezar, eh, no se pierde la ilusión, eh, con ganas, la gente que vaya a abrir claro, las terrazas, que será un 20% de los locales de aquí del Che, porque muchos tienen terrazas pequeñas, no les interesa abrir, hay gente que de restaurantes que no podemos abrir hasta la segunda fase, Por el que es el interior, o sea que estamos en el apoyo de los grandes y los pequeños, todo nuestro apoyo a todos eh, vamos todos en un conjunto juntos a, hasta el fin de poder abrir con normalidad y, y creo que estamos a la espera de que los compañeros que puedan abrir, que lo hagan ya con una normal ya establecida. Usted ha cuantificado un 20% es lo que va de terrazas, son las que van a abrir. ¿Y por qué no, hable, no abre el resto sabiendo cómo ustedes creo que han tenido reuniones con el ayuntamiento que les permite, la concejal de urbanismo estaba diciendo que les van a permitir ampliar las terrazas precisamente para que los pequeños negocios puedan ampliar sus terrazas y puedan rentabilizar la apertura? Hombre, un 20% eh, es la gente que, que quiere abrir. Hay otro que no quiere abrir hasta hasta junio. Hay gente que tiene, a lo mejor, cuatro mesas, tres mesas, no sabe cómo se va a comportar el, eh, el ciudadano, si va a acudir. Van a tener eh, ganancias, no creo que vayan a tener muchas ganancias hasta pasado verano, pero eh, habrá gente que quiera y habrá gente que no. Y, y yo creo que la gente está... Es, esperando a ver el que es pequeñito de dos tres mesas, yo creo que no, imagino que estarán todos esta semana la gente que quiere abrir ampliando, mandando peticiones para la ampliación y bueno, esperamos que el máximo de, de gente que que quiera abrir, se abra. Pues eh, usted nos ha dicho, vamos, están esperando a poder pasar de fase, hay un 20% que ya está preparando sus terrazas y las están ampliando, pero ustedes han visto, los hosteleros han visto cómo se ha comportado eh otras la ciudadanía en otras ciudades que sí han pasado a la fase 1 claro. y ha habido muchas aglomeraciones como ustedes este asunto supongo que lo habrán tratado en su asociación cómo cómo puede garantizar un propietario que se cumplan las normas de distancia y de seguridad Pues yo creo que hablando con la clientela avisando a, a la clientela también son de grandes. Eh, tampoco sabemos el horario de la gente en la fase 1, porque nos hemos quedado en la fase de 0, eh, para ver si pueden ya salir la gente a cada momento o va también en restricciones. Eh, yo creo que la gente también es consciente de lo que, al no pasar de fase 0 a la 1, no hemos pasado por culpa de aglomeraciones o por culpa de no haber mandado la gente los papeles nuestros. Eh, creo que es consciente de que si sí, nos aglomeramos Eh, no mantenemos la distancia de seguridad. Yo creo que va a perjudicar otra vez a todos y a lo mejor hay repuntes. Es que, viendo lo de estos días de otros sitios, la gente tiene ganas, pero yo creo que hay que salir con conciencia de, de cómo hacerlo y, y tratando de mantener la distancia lo más posible Por y elegirnos eso... a, a, a lo que nos indican las autoridades. Por eso se lo pregunto, para que no haya un paso atrás, se lo pregunto a usted como representante de los hosteleros. ¿Están concienciados los hosteleros de esta ciudad y sobre todo los que van a abrir que tienen que cumplir las normas y que tienen que obligar a sus clientes a hacerlo así? Pues durante toda la semana hemos estado hablando en, en los grupos. Cada, cada grupo tiene su asignado su, su representante y yo creo que cada uno tiene sabe ya las normas porque llevamos tanto ya dos semanas Con normas, con normas y viendo lo que ha pasado, la gente ya sabe lo que tiene que hacer. Estamos todos los días pasando informes de, de cómo actuar y yo creo que la gente tiene conciencia de, de cómo hay que hacerlo y hay que transmitirlo al cliente eh, con carteles, hablando con ellos, eh, de cualquier modo, para que la gente esté totalmente eh, segura y que cumplan todos con las con las normas. Ayer terminó el plazo para solicitar las ayudas. Eh, supongo que todos ustedes habrán pedido esas ayudas de 1.000 euros porque la hostelería es la que cerró el 14 de marzo y, aún, y al igual que el comercio, y aún no ha podido abrir. Bueno, eh, sí, eh, con la fase cero, pero con cita previa y no todos han abierto. Eh, aquí las ayudas eran para menos de cinco trabajadores. Eh, poco de hostelería, eh, el, el que más el que menos tiene más de cinco trabajadores. Le habrán pedido algunos, eh, pequeñitos, algún bar alguna cafetería, pero nada, las ayudas han llegado hasta donde llegan. Nosotros en nuestras medidas que le hemos transmitido al alcalde y propuestas, también estaba el de una ayuda a, a, a de hasta 15 trabajadores, porque le hemos pasado unas propuestas al ayuntamiento que estábamos esperando para reunirnos con él, de medidas para que hemos pedido nosotros también para la, la hostelería, aparte del del equipo de la oposición. Hemos pedido también nosotros nuestras medidas y que eh, vea que lo, las empresas de más de 10 o que tengan hasta 15 trabajadores también nos merecemos algo, porque son las que está más fomentando el empleo que otras de menos de 5, que no menosprecian la menos de 5, sino que todos tenemos una cabida en el en el ámbito de la hostelería y en el ámbito de la ciudad como para también recibir esas ayudas. Sí, porque aquí todos somos pequeños ante este monstruo de la pandemia del COVID-19. ¿Ustedes han cuantificado qué restaurantes, qué locales no podrán abrir después, cuando ya hayamos pasado todas las fases? ¿Qué locales se van a quedar en el camino? ¿Qué negocios van a cerrar definitivamente? Pues, pues imagino que algún, algún bar pequeñito, alguna cafetería pequeñita, Porque en el interior, si también nos hacen hacer el 50%, va a ser muy poco para un bar pequeño que tenga dentro cinco o seis mesitas. Entonces, yo creo que eh, habrá gente que se prejubile, que cierre, que traspase, porque no puede atender a esas a esas medidas que nos van a poner. Y habrá gente que no les haga los números después de tantos meses cerrado que ya no creo que tengan suficientes ingresos para cubrir de aquí hasta Navidad. No creo que recuperen todo lo que hemos perdido entonces ¿Y? habrá yo creo que sea los más pequeños que tenga pocas mesas de terraza y poco interior no los restaurantes por ejemplo como el suyo eh, los restaurantes bueno, los restaurantes que son grandes que nos quiten el 50, pues podemos ir trabajar con con reservas doblando mesas todo limpiando bien todo eh <coughs> si queremos doblar mesas pues entonces y hacer las medidas de sanitarias los que tengamos tienen eventos también tienen espacio suficiente para congregar a más gente cuando dentro de lo que se pueda congregar. Entonces, nosotros tenemos la suerte o, o no suerte de, de tener grande el local. Entonces, eh, nosotros nos esperemos a la siguiente fase o a junio al empezar. Eh, la suerte de que tienes un negocio grande de, de siempre. Pues, Francisco, Javier Mora, no hay tiempo para más. Gracias. Como presidente de la hostelería de Ilche, tendremos tiempo para entrevistar precisamente de cómo va a evolucionar este sector de la hostelería en elche Muchas gracias. Muchas gracias, Díaz